Eres la canción que siempre quise cantar, eres la ilusión que nunca. Que en todo momento vive dentro de mí, y que a pesar del tiempo aún domina mi existir. Porque te quiero mujer, porque te quiero, y si me quedo sin ti voy a morir, voy a morir. Porque te quiero mujer, porque te quiero. Me quedo sin ti, voy a morir, voy a morir De ese amor, hoy vivo en la soledad buscando una ilusión que nunca pude encontrar. Me quema el pensamiento, estando cerca de ti. Te busco y no te encuentro. Ay, ¿qué será de mí? Porque te quiero, mujer, porque te quiero. Y si me quedo sin ti, voy a morir, voy a morir. Te quiero mujer, porque te quiero Y si me quedo sin ti, voy a morir, voy a morir Y si me quedo sin ti voy a morir, voy a morir Porque te quiero buscar, porque te quiero Y si me quedo sin ti voy a morir, voy a morir